periodismo turno mañana, vamos a charlar un ratito con Julia Domínguez, ella es de la Mesa de Trabajo de Derechos Humanos de Córdoba eh, Julia, Pablo Cucharini y Julio Santarelli, la saludan buen día hola, no. eh, buen día chicos eh, Julia, eh, teníamos intenciones de hablar con vos por el tema de lo que ocurrió ahí en Juárez Selman, donde hubo un violento desalojo a un, a un grupo sí. de familias, ¿qué nos podés contar de lo que ocurrió? sí, fue muy violento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 los últimos juguetes, o sea, la poca ropa que se había logrado juntar, los pocos colchones que se empezaron a rescatar, y sin tener lugar primero para llevarlo, se logró también teniendo que hacer gestiones, porque no habría la iglesia, que el padre Mariano Oberlin logró que se abriera la iglesia y poder resguardar ahí a la gente. Mm. Y mientras estábamos tratando de hacer eso, eh, avanzaron eh, la policía sobre nosotros y de una manera realmente muy violenta, muy violenta. O sea, bueno, la policía de Córdoba es violenta, el gobierno de Schiaretti es absolutamente represor, igual que el de nosotros. Eh, y avanzaron sobre nosotros con, con, muchísima, este, bueno, con muchísima violencia, El jefe del operativo, cada vez que se pedía hablar con él, eh, cada vez que avanzaban los policías no estaban, eh, ahí no hay luz, también eso generó como algunas condiciones para que fuera todo como muchísimo más confuso. Eh, y bueno, y en un momento que, que estamos ahí, en la última cuadra, tratando de que la gente se pueda meter ahí en la iglesia, eh, fue todo muy muy duro, porque en serio fue en una cuadra donde ya había vecinos, ya nos habían sacado el predio, y nosotros pensamos que bueno, era hasta ahí, entonces nos quedamos ahí, tratando de que la gente entre a la iglesia, y nos los sacaron hasta la ruta. ¿Los corrieron eh, también de la iglesia? Primero sí los quisieron correr de la iglesia, mm. eh, los sacaron hasta la ruta, después con... Muchas gestiones, pero bueno, en octubre ya no estaban. Mm. Eh, eh, lograron que, estaban, que se queden ahí las familias que estaban al último. Eh, Julia, eh, son entre 30 y 40 familias las que habían ocupado un predio ahí. Eh, ¿Cuánto hacía que estaban eh, el asentamiento? Sí, en realidad empezaron siendo cientos de familias. Mm. Las están debilitando. Eh, las están debilitando y realmente con muchísima furia, con muchísima violencia. Eh, son familias que están perdiendo sus magros y marginales, y marginales labros porque no, no son personas que están dentro de la economía formal, obviamente. Sí. Hay mucha población que, que trabaja, que han venido, digamos, eh, de Perú, de Bolivia, y que les cuesta más encontrar trabajo por, por cuestiones de discriminación de acá, de gente. Sí. Eh, Es, hay muchísimos niños, muchísimas niñas de, hay que colaborar de muchísimos lados para que estén bien eh, y están ahora como pueden en la iglesia pero hay que seguir tratando de que primero se pueda valer el frío eh, controlar el estado sanitario y también en sanitario y psicológico eh, ¿Qué, qué, es muy... Julia, ¿qué ayuda, ¿qué ayuda ha brindado Acción Social ahí de la provincia de Córdoba? ¿Algo? No, nada. Por, por supuesto que no. Eh, les, estaban, eh, les estaban ofreciendo una sombra. Es, es toda esa parte de realidad, por ahí tanto yo no, no, no la conozco porque eh, les estaban dando una suma de dinero ínfima que después se la ofrecieron no darla toda junta. Eh, para que se vayan, que no resuelve el alquiler de las personas, porque sí. tampoco son personas que pueden tener eh, garantías O sea, las condiciones inmobiliarias de acá de Córdoba, como la de todo el país supongo, pero acá eh, están hechas para, para gente que realmente, si tiene ese poder adquisitivo, no debería tener que alquilar. Eh, porque realmente también alquilar es muy difícil, vos bueno, necesitabas tener tus eh, tu garantías, un ingreso, que es, son sumas a veces exorbitantes, y les daban algo así como 40 mil pesos para sacarlo del predio. ¿sí? Eh, realmente hay que decirlo, un gobierno que, que habilite ese tipo de soluciones, eh, realmente son asesinos, porque en, con este frío dejar a familias tan pobres en la calle, de noche y con toda esa violencia y esa saña eh, condenando a Belito a la pobreza realmente no, no, no les importa la integridad ni la vida de las personas Julia eh, contanos detalles de eh, la intendenta de Juárez Selman de Miriam Prunotto ¿de qué Miriam Prunotto? eh ¿de qué partido es y qué es lo que ha dicho respecto a esto? ¿cómo se ha pronunciado? Miren, pero no es de Cambiemos. Eh, todo lo que está haciendo está en absoluta consonancia con la política de Cambiemos. Eh, no, no hemos sabido que haya tenido declaraciones al respecto. Eh, sabemos que han estado ahí durante ese día que estábamos ahí el, el viernes. O Sabían sea, que estaba inclusive la gente le habían visto que estaba arriba de una camioneta con, con un dron a la mañana eh, hablando con la gente de ahí estaban controlando lo que va a ser después la represión y el, la continuidad del desalojo porque ya habían destruido absolutamente todo eh, hace cuatro años que está la gente tratando de, de formar su cooperativa de organizarse y lo que han logrado es una persecución política constante eh, digamos y, y miran por un otro principal responsable y, y es que Areti eh, dando todo el beneplácito y los recursos del pueblo, porque la policía la pagamos nosotros para que repriman y hostilicen a esta gente porque además ayer tampoco los dejaban pasar los medicamentos por momentos ni las donaciones y esto continúa eh, ahora están bien, pero si ayer no los dejaron durante un rato eh, pasar donaciones y, y todavía se siguen generando todas estas circunstancias, bueno, claramente te habla de la hazaña, del sostenimiento de la hostilidad contra estas personas. Bien, Julia, eh, queríamos tener eh, este, la noticia directamente desde alguien ahí de Córdoba. Te agradecemos estos minutos con Kermes Bueno, gracias a ustedes por comunicar lo que les está pasando. Y eh, si tienen la manera, digamos, de socializar, que... A nosotros, por ejemplo, que venimos de afuera, estamos bien, porque estamos bien. Nosotros nos detuvieron, pero no nos pasó nada. Mm. Pero a esta gente sigue sin techo, en la calle, eh, refugiándose como pueden en una iglesia, y está muy, muy frío, y es necesario que sigan haciendo llegar cosas para poder pasar los días, hasta que se puedan organizar de nuevo. Bien, estaremos, okay. estaremos atentos y difundiendo todo esto, Julia. Bueno, gracias por comunicar. Bien, la palabra de Julia Domínguez, de la mesa de trabajo de derechos humanos ahí de Córdoba, contándonos de este violento desalojo de un barrio comunitario en Juárez Selman, en la provincia de Córdoba. Las nueve y nueve minutos. El ministro Lavacoches y la Monja, la doctora, el desempleado. Y